1 Samuel capítulo 18, versículo primero Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de j o n a t á n quedó ligada con la de David y lo amó j o n a t á n como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto j o n a t á n y David porque él le amaba como a sí mismo. Y j o n a t á n se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Y se enojó Saúl en gran manera, Y le desagradó este dicho y dijo: A David dieron diez miles y a mí miles. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él se desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía a Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de Helios. Entonces dijo Saúl a David: He aquí, yo te daré Mareb mi hija, mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre Israel? Para que yo sea yerno del rey. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, Fue dada por mujer a Adriel, Moalatita. Pero Mica, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, Hablad en secreto a David diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Decid así a a David: El rey no desea la dote, sino cien prepucios de filisteos, para que sean t o m a d a venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano s de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. y antes que el plazo se cumpliese. Se levantó David y se fue con su gente y mató a doscientos hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba tuvo más temor de David Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre.